pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavede y Ratia, aquí comienza Hordago Navarra. Arrachaldeón Laguna, que ta ongi etorri, gore racha y rachayoram. Hordago Navarra, enxuten arizarete. Bienvenidos de nuevo un día más a estas vuestras ondas soberanas navarras. Si estáis escuchando Hordago Navarra. Estamos en el año 2012, año en el que los navarros recordamos la efemérides del 500 aniversario de la conquista de la Navarra Central y también como todos los años, los alaveses en especial, recordaremos y rendiremos homenaje a los navarros que es con el tenente Martín Chipía a la cabeza resistieron durante nueve largos meses el asedio de las tropas castellanas a la villa de Nueva Victoria. Pese siglos de conquista y divisiones entre vascos y navarros, la genética humana vuelve a demostrar. ...que eh, intrínseco en la evolución de las especies... ...va grabado en el código genético del ser humano... ...además de todas las virtudes de nuestra especie... ...los traumas generacionales que condicionaron... ...la evolución del grupo. Parece ser que las derrotas de Gasteiz o Noaim... ...y el sentimiento catastrófico que supusieron... ...para nuestra sociedad... ...han pasado de generación en generación... ...de padres a hijos... Si no, es inexplicable entender que en pleno siglo 21 y en este año de recuerdo como es el 2012, miles de personas estén recuperando su identidad navarra que se ha mantenido escondida por un miedo natural y que gracias a la historia vuelve a surgir sin temores a la palestra social y política de este país que no se llama Escalería, ni País Vasco, ni Comunidad de la Rioja o Navarra, sino que se ratifica con potencia, con el único concepto político y nacional que hemos tenido los vascos, que no es otro que el de navarros. Ahora estamos viendo el resultado del trabajo de los blogueros solitarios, de los escritores e historiadores calumniados, de los políticos apartados e ignorados trabajando contra la corriente. Gracias a estos navarros desconocidos y la gran oportunidad que nos ha supuesto Internet, el mensaje del Estado navarro ha surgido desde el mismo punto donde se perdió, desde las ruinas de nuestros castillos. El símbolo de una mandela navarra en un viejo castillo de ruido y olvidado ...volviendo a andear sobre las murallas navarras... ...es la prueba fehaciente de que entre esas ruinas... ...anidan energías que pese a los siglos no han desaparecido. Desde los torreones que divisan y vigilan las llanuras o los valles... ...los desfiladeros y los montes... ...la historia nos pone en nuestras manos... ...la herramienta política que este pueblo le ha faltado... ...desde la pérdida de la soberanía... ...es nuestra obligación escuchar a nuestra historia... ...para vernos en el presente... ...y decidir el camino personal que cada uno quiere elegir". Uno pasa por seguir donde nos han colocado los colizadores y el otro por arriesgar como pueblo unido para conseguir colocarnos nosotros en el orden mundial. Esto estaría difícil y lenta, pero no perdemos de vista la situación económica que padece nuestro colonizador en el momento más débil de su historia, viendo su aparente fortaleza maltratada y atacada por la ineptitud de sus gobernantes, y pensemos que en cualquier momento esto puede quebrar y nosotros tendemos la obligación de reaccionar y activar nuestro Estado, si no queremos conocer más fondos del oscuro presente que representa seguir siendo españoles. Esto es la voz de la disidencia navarra, esto es Hordago Navarra. Comenzamos. Power to the little people Lautada Iaramayo, 107.4 La Rioja Treviño, 107.7 Ayara Miñaki Ratia, 96.5 Sakana, 90.6 Alavet y El du guerritik el duta has gelditu ze Tar falta sai su esa Egin ezazu egin bear de suma me gugorria ke kerea lasio de haskata suma maitasuna zugandau en crónica crónica de la semana Bueno y vamos a entrar en materia en este Horda con Navarra del día de hoy que creo que hacemos ya en el programa número 68 y nos vamos a meter con esta crónica de la semana y tenemos al otro de micrófono a nuestro compañero Íñigo, Arrasaldeón Arrasaldeón, doctora Bueno pues hoy vamos a hacer una crónica diferente y en vez de abrir los micrófonos para que nos leas un poco el eh, ese, ese texto que normalmente suele ser como pre preparamos esta crónica Vamos a comentar un poquito porque siempre como no te tenemos en los estudios eh, por problemas laborales, pues vamos a aprovechar que te tenemos al otro lado y acepto que participe como se si tenés aquí en el estudio y analizar un poquito por la situación eh, económica. Bueno, también antes de nada decirle a todos nuestros oyentes que tenemos eh, también con nosotros en el estudio otro Íñigo también. A Ratzel León, Iñigo. A Ratzel León. Eh, a Iñigo Larramendi, que también eh, va a colaborar con nosotros. Bueno, ya sabéis que lleva con nosotros ya varios programas. Bueno, y entre todos, pues sin más, yo voy a lanzar un poco la situación económica. El otro día te empezó a temblar todo el mundo porque el gobierno, bueno, se rumoreó que el primer Nobel de la Paz había dicho que España podía caer en junio en el corralito. El de Niñigo, no desde la montaña, ¿cómo lo es Pues hombre, es, hoy parece que es el tema... Del día un poco, ¿no? En algunas tertulias Algunos comentarios por ahora de corralito, ¿no? Pero bueno, básicamente Aquí no puede pasar el corralito como en Argentina No no tenemos moneda propia En España Otra cosa es que no dejen sacar dinero De los bancos que Más o menos lo que pasó en el corralito en Argentina ¿no? Sí, le han comentado que, vamos la deuda que tienen los bancos españoles Debe ser para verdaderamente asustar O sea, el PIB, el PIB nacional, de, bueno, nacional, hablamos de nación española, multiplicado por 3 Brutal, ¿eh, Íñigo? El de estudio, ¿cómo ves? Pues sí, brutal. Y yo además yo creo que lo, el principal problema de los bancos, sobre todo, es que en, en realidad hay un 30% de sus patrimonios que no existe. Ese es el, el problemón y es un fantasma que está por ahí pululando no existe pues porque es una chapuza que se ha ido acumulando durante ya unos cuantos años yo creo que ya el tema está más que hablado todo esto del boom inmobiliario y todo esto, bueno, pues aquellos barros trajeron estos lodos y el lodo es que ahí hay un, un marrón volante de unas dimensiones descomunales que a ver quién ahí mete mano de, <risa> y, desde, desde la montaña llegó la, nosotros, viéndolo un poco desde nuestro punto de vista no de que bueno somos soberanistas y en el cual ...como estado ocupado... ...eh... ...si nosotros seríamos independientes... ...por ejemplo, ¿cómo podría... ...por ejemplo, vamos a soñar un poco, ¿no?... ...que es gratis... ...¿cómo podría abordar... ...Iñigo, el Estado Navarro... ...una situación... ...pues en la que los bancos, por ejemplo... ...se vean en esa situación, ¿no?... ...de... ...de que dicen tener más de lo que tienen... ...hombre... ...empezaríamos por algo muy básico, ¿no?... ...no, no habría banca privada... ...no había banca privada... ...no había especulación con los préstamos... ...con la vivienda, con las hipotecas... ...con todo eso, ¿no? es lo que se llama una banca nacional ¿no? eh, que quiere una vivienda Así, básicamente todo esto viene a, a consecuencia un poco ¿no? de lo que se dice la burbuja inmobiliaria ¿no? que eh, si tú querías adquirir algo que era un derecho según la constitución española tenías que esclavizarte ¿no? por encima de tus posibilidades con unos, unos intereses abusivos y ¿no? reales cosa pues, de una banca social eso no existe, no hay intereses un préstamo sin más. Me viene así un poco la imagen de, de aquí de la calle Dato, el Banco Santander que pone se vende, un cartel que pone ahí. Así. ¿Ah, lo pasa la. El banco, sí, sí, ¿no? pone, pone el edificio, pone ¿O la sucursal. <risa> no, el banco no se vende, se vende lo que es la, la, la sucursal, ¿no? Y se me ocurre yo que ahora bueno, puestos ya a jugar como ellos, Podríamos hacer nosotros no una tasación a 50% menos de su valor o incluso menos, ¿no? Y podríamos incluso adquirirlo. Y como como lo es. Pues sí, salimos a la calle ponemos bote, ¿no? Igual nos llega. No, pero hacer esa chapuza como han hecho ellos, ¿no? Ese sí, atraco sí. De, de, de... Ah, no, pues ahora ya no vale 60 millones, ahora vale 30, ¿no? Sí, sí, se puede hacer en tantas cosas. Uf, la verdad es que es un tema complejo y... Puf. Yo, yo una cosa, partiendo incluso de la situación real, yo me acuerdo cuando empezó un poco el tema, eh... eh al comenzamos 2008 2009 poco cuando estalló lo de las burbujas y tal y, y entraron bueno fue cuando el momento que estaba todavía zapatero en concreto en españa y tal que metieron una millonada una burrada al, a los bancos yo, yo entiendo mm, que en una situación así a ver mm, tú mm, le das el dinero a alguien que fíjate a la que te ha montado Yo creo que lo mínimo que haces es decir Si yo pongo ahí dinero Yo voy a decir lo que se hace Con un objetivo Que debería de tener un gobierno Social Que para eso se supone que debe estar un gobierno Pues ya vemos lo que hicieron Es decir, al final que es lo que ha pasado Te doy la pasta, yo me como tu deuda Y ahora resulta que es deuda pública Una deuda que no ha sido generada públicamente Ha sido generada por una panda de chorizos Con la colaboración evidentemente De una estructura política, etcétera, etcétera Pero aquí lo que ha pasado es Todas las responsabilidades del ladrillo El papel de los bancos yo creo que es bien conocido Y cuando no les ha venido bien Le ha pasado la deuda al, al gobierno De turno Resulta que ahora es un problema de déficit público Y una leche, no es un problema de déficit público Porque no sé es eso lo que ha generado la deuda Y encima el que ha soltado la pasta En vez de decir yo si doy la pasta Por lo menos pongo las condiciones eso habría sido una opción, por ejemplo, se me ocurre para poner los bancos y el sistema bancario eh, al servicio de la sociedad, por decirlo de una forma un poco utópica, pero bueno, que se entienda, ¿no? Pues en vez de hacer eso le dan la pasta y se quedan la deuda. Y ahora resulta que esa deuda es de déficit público. Hay que tener Eso, hay que tener si sí, evidentemente bueno ahí es donde pues, salta la pregunta y la ¿no? ahora que creo que es bastante complicado para los que han definido siempre pertenecer a españa es sacar pecho no llegógo desde la montaña sacar pecho ahora de ser español está como un poco más complicado no y sí, la marca españa que le llaman así que están ahora sí, pulsando eh, eso sí, y algunos claro. quieren sacar la marca euskadi pero bueno sí, sí. Lo, hay a mí de todos modos me preocupa un poco eh, en, precisamente en lo que estáis diciendo en lo que he oído un poco de, de ese No sé decir discurso, pero bueno, esa palabra, de ese concepto de marca Euskadi que se está repitiendo últimamente, que por lo menos las últimas veces, cuando he oído hablar del tema de la marca Euskadi, más que nada lo relaciono con el tema de la prima de riesgo. O sea, como si Euskadi, eh, como si la, mar la marca España nos hubiera empezado a salir cara ahora por lo de la prima de riesgo. A aparte que yo creo que la sociedad, con todos los respetos, es bastante más que lo que hay que pagar por la financiación, que es fundamental, pero yo creo que España… Mmm, y quito la marca, España, eh, es un coste social, económico y político muy gordo bastante antes de que resulte que nos suponga pagar más caros los no nosotros, a las empresas pagar los créditos más caros, que es por eso por lo que están diciendo lo de marca España. Voy a eh, buscar financiación exterior y como me asociación con España me sale más caro. Bien, correcto, pero creo que España nos sale caro también por bastantes más cosas y desde bastante antes de que pasara esto. Vamos a un poco ahí terminando eh, eh, en Domaica se me ocurre, bueno, ahora mismo estamos en año olímpico, vamos a ir a Londres y bueno, vamos a ir, fíjate. Lo que acabo de decir. Bueno, viene al Estoy caso de, de así, Viene al caso de, del Team este que nos están vendiendo por la tele, ¿no? Los los, olimpia, los sí. No los eso, los vascos que van a ir a a las Olimpiadas, el Team y todo esto que con la camiseta de la selección española con el escudo. Ahí te quería yo, te dejo mi, para que lo analices tú tranquilamente. Bueno, es que eso lo que con lo que antes eh lo que estaba hablando antes Iñigo, lo que ha sacado tú de la marca España marca Euskadi, eh, o que hemos sacado vamos, eh, o sea, yo la la indecencia, no la, la hipocresía que es, ¿no? Cuando sacan hablan de marca Euskadi en diferenciación de la marca España, eh, es como si Euskadi fuera un país totalmente independiente de España, no, o alguien más. ...que está por ahí y puede sacarse algo, ¿no? Y, por ejemplo, Marca Euskadi hoy mismo es que la, minación, la antigua laminación de Sarregui... ...pues... ...a chapar. ...pues va, va a cerrar y es una multinacional ahora mismo, Celsa Atlantic... ...que cogió esa empresa y va a cerrar y, y ha dicho a los 350 trabajadores que a la calle, ¿no? Que como que no hay ninguna negociación posible, vamos, la multinacional puede llevarlo donde quiera, ¿no? No negocia. Y el tema es que la Marca Euskadi, digamos, el gobierno vasco hacer eh, Marcos Cadiés decirle a, a la antigua de Amiens Arré que le da 50 millones de euros y mantiene los puestos de trabajo. Defender la claro, empresa del sí. público. Pero ya sabemos que los intereses están siempre en Madrid, que parece que allí pues no sé, hay réditos no más grandes que los que puede ser apostar por, por lo que lo que tenemos aquí. Bueno, porque no se juega con dinero público y a lo que íbamos ya de las Olimpiadas es lo mismo, ¿no? Más o sea, unas... es que hasta qué punto eh, es una selección vasca. ...ajena a la española, no sé... Esco ...Escocia o Gales... banco con, con... ...una clara diferenciación... ...a cualquier competición, ¿no? Sí, pero aquí estamos otra vez un poco... ...nos venden el basti... ...nos queremos que, que tenemos claro. nuestros atletas eh, olímpicos... ...nuestros propios... ...y realmente luego la camiseta roja... ...roja y no precisamente Navarra, ¿verdad? Sí, con el escudo de Navarra subordinado... A, a sí, metido en, en el último cuadrito... ...bueno pues eh, Íñigo, gracias por, por atendernos... ...que sabemos que estás trabajando... Y nada, porque como te echamos de menos, pues, pues que queremos que estés con nosotros aquí. ¿Eh? Intentaremos y sí, no te preocupes. Venga, pues un saludo para todos y continuamos. Venga, sí, un abrazo. En Chutenarizará Ordago Navarra Ordago Navarra Alavedí y Ratia sabéis todos, y eh, lo repetimos, estamos en el año 2012 y nada, vamos a hacer unos pequeños repasos de la historia para saber qué pasó precisamente en aquel año. Los 10.000 ingleses enviados por el rey inglés Enrique VIII habían desembarcado en Pasaya, en Ipuzcoa, históricamente el principal puerto natural navarro, entonces mitad de Onda San Juan y mitad de Donostia San Pedro. Pues la orden era eh, hacer uno con las tropas castellanas y emprender la batalla contra los franceses que ocupaban Bayona. Al observar las verdaderas intenciones del rey aragonés Fernando el Falsario, levaron ancla a los ingleses, pues solo les quería Fernando para mantener ocupados a los franceses, mientras el rey Falsario y Bandía invadía la Navarra reducida. Ante las tropas inglesas cometieron numerosos saqueos en Ipúzcoa, en San Sebastián, y un Onda Rivia, Rentería, Hernani y Ollarzo. Enrique de Inglaterra fue consciente de ese nuevo engaño de Fernando el Falsario, como él mismo reconoció en una carta enviada a Asburgo Massimiliano I, emperador del sacro imperio romano germánico, y a la sazón el otro abuelo, Carlos V de Alemania. Según reconoce el historiador francés Pierre Boissonade, en su libro La conquista de Navarra, gracias a mi auxilio conquistó el rey de España el reino de Navarra. El duque de Alba sitió Pamplona con 15.000 soldados. Entre sus capitanes no había ningún navarro occidental. Con el duque español iban 2.500 jinetes, 12.000 infantes, 1.500 lanzas y 20 piezas de artillería que habían estado concentradas en Vitoria-Gasteiz, villa fundada tres siglos antes por Sancho VI, el sabio de Navarra. El agristo imperial español lo componían sobre todo soldados de Castilla y Aragón, pero también soldados de Extremadura, Andalucía Oriental, Murcia y de toda la Navarra Occidental. La Navarra Reducida contaba con una población aproximada de 100.000 personas en esta época y su capital desprovista de murallas de entre 6.000 y 10.000 habitantes. Las Cortes de Navarra convocaron a 300 caballeros y 4.000 soldados para defenderse de la invasión. Las fuerzas invasoras eran, tan eran por tanto, varias veces superiores a las que defendía la Navarra Reducida. El pueblo navarro apoyó unánimemente a sus reyes naturales, tal y como recogen las actas de las Cortes de Navarra de 1511 y 1512. El rey de Navarra, Juan III de Albrecht, o Labrit, tuvo que huir ante la manifiesta superioridad del ejército imperial español y a pesar de los numerosos levantamientos en toda la Navarra libre a su favor, Estella, Tudela, Mojardín, Valles Perenéicos, etc., los guipuzpanos, con ayuda de los beamonteses altos navarros, les persiguieron. La artillería pesada del ejército de albret a su paso por Bactán y Velate, fue abandonada. Eran 12 cañones que portaban mercenarios lanquetenses alemanes. Estos cañones fueron recogidos por vigías guipuzcoanos sin lucha alguna, tal y como lo demuestra Pello Sarte en su libro Navarra 1512-1530, ya que la tropa castellana tardaría aún un tiempo en llegar. Esos cañones fueron llevados a la ocupada Pamplona y se añadieron desde entonces al escudo de guipúzcoa y al de algunos municipios guipuzcoanos como Anchula, hoy eliminados. Para entonces la Navarra occidental había sido invadida hacía tres siglos por Castilla, pese a lo cual seguía habiendo partidarios de volver a su estado original y el mantenimiento de los fueros del derecho pirenaico, leyes del reino navarro. Eran unánimes entre la población. España tenía la clara intención de usar a los navarros occidentales contra los navarros que permanecían libres en su futuro como así fue. Estás escuchando... Ordago Navarro. dagonabado en alaveni y ratiano para la Gran Navarra, Ordago Navarra. Os te azkenareni. Bueno, parece que hemos tenido un problema de audio. Bueno, te traemos solucionarlo. Pues nada, nos vamos a met... Bueno, ahora nos salta el furro furra. Hortzedu su fandangua que ure gustukua, hortzedu su fandangua que ure gustukua. Bueno, pues nada, es que Ricaskos por este furrafurra, furra que ha salido sin pensarlo. Bueno, pues nada, tenemos eh, Ya hemos presentamos hablando ya con con Íñigo y vamos a entrar en esa sección que va a ser la tercera edición y vamos a sacar un rescatar personajes de la historia. Y bueno, lo que hemos estado comentando antes, eh, un poquito aminamente, para que la gente pueda, no sé, un poco tochazo el tema histórico. Y nada, pues eh, adelante, Ñego, ¿de quién vamos a hablar hoy? Un personaje muy importante, por lo visto. Eh, sí, eh, a ver. Ahí estamos, ya estamos. estamos. Hoy lo tenemos. Estamos la técnica, con la tiempo. tenemos torcida, a ver si llegamos al final. Estamos, sí. Bueno, pues un personaje que seguramente la mayoría de los que nos oigan no, ni lo conozcan, Incluso dirán, ¿y este tío quién es? Bueno, eh, además recibe de diferentes nombres. Pero bueno, yo le voy a llamar Eudón el Grande, le llaman neudes le llaman Odón, no el Orza, Odón a secas. Eh, y era el, el duque de Baskonia entre el año 710 y 735, mira se si ha llovido, ¿eh? o sea si en el 1500 llovió… Hablamos de antes de ser el reino de Pamplona. Antes ¿no? incluso, eso es. vamos Vamos a aprovechar el personaje para dar una pequeña pincelada. Normalmente el conocimiento que la gente pueda tener más o menos básico empieza un poco con el tema de Roncesvalles o Reaga, todo eso, pero eso no nace per se de, de la nada, ¿no? ya hay un, unos antecedentes que son bastante poco conocidos. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el personaje para dar una pincelada de eso. ¿Qué hay antes de, de lo que luego llamamos Reino de Pamplona, Reino de Navarra? Pues eh? bueno, si tú ahora nos tenemos, eh, pues digamos que vamos a hablar entre después de ya dramarse los romanos, hmm. hasta antes de, de sí. la Sí, bueno, vamos a empezar con los romanos muy por encima, ah, porque vale. son los primeros que nos empiezan a decir cosas, uh -huh. pero vamos a ver que hay una cierta continuidad histórica, dentro de lo poco que sabemos, obviamente. Eh. Pero bueno, que se observan cosas que yo creo que hayan que pensar, y que cada uno piensa lo que quiera, yo no voy a decir, pero sí que yo voy a plantear los datos para que la gente pues reflexione ¿no? sobre lo, muchas cosas que no sabemos. ¿eh? Sobre todo entiendo que es importante, para tomar conciencia, yo creo que la idea es importante es, eh, ir tomando conciencia de que ha, desde hace mucho tiempo, antes incluso que los estados que nos circuncidan, si, que nos ah. rodean, perdón <risa> eh, aquí, el, el, las gentes que han vivido aquí, han sido ya un sujeto político pleno. Por supuesto que no han sido cultural, lo que se suele llamar euskera, el real pueblo era claro que sí. Pero esa gente ha sido un sujeto político pleno desde antes, incluso que cualquiera de los estados que nos rodean. Y ese sujeto pleno a todos los niveles, y muchos de esos siguen vivos, y es importante darse cuenta, no desde la base, desde los consejos, los bacharres, la propiedad comunal, que siempre ha sido sustancial, pero también en los niveles más superiores, más que hoy llamamos políticos, y... Eh, Eso es, en lo que nosotros sabemos, porque antes no sabemos cómo era, empieza con el Ducado de Baskonia y luego sigue con el Reino de Pamplona, Navarra, y luego, de forma residual, aparece también en lo que son los regímenes forales. Lo que es que ya es obviamente de una forma parcial, pero sus orígenes están aquí. Entonces vamos a, un poco a, a ver esto. ¿no? En definitiva, eso. Es decir, ha habido un sujeto político pleno que ha variado, se ha organizado de diferentes maneras, su territorio ha cambiado, pero siempre ha estado aquí y si quiere, sigue, debe seguir estando. Entonces, bueno, empezamos. ¿eh? cuando empezamos a saber algo? Pues los romanos, porque empiezan a escribir. ¿eh? En concreto, Julio César y, y Estrabón, ¿eh? siglo 1 antes de cristo siglo 1 Por ejemplo, cuando describen la, la Galia, como le llaman ellos, eh, diferencian claramente eh, los aquitanos, que llaman a la gente del sur del garona de los galos, que están en el norte. ¿eh? Y Julio César eh, explicita, además, y vamos a volver luego sobre esto, que se definan por idioma, costumbres y leyes. ¿eh? Estrabón, por ejemplo, dice que se parecen más a los íberos, él llama, refiriéndose a la gente del sur de los Pirineos, y Julio César, por ejemplo, cuando guerrea contra los aquitanos, refiere cómo los aquitanos mmm, pelean junto con sus hermanos, sus otros jefes, gente, del sur de los Pirineos. Es decir, nos están diciendo que hay una realidad, más allá de las fronteras romanas, que ya está. ¿eh? Eh, más datos. Eh, curiosamente, los primeros eh, referencias del usquera escrito arcaico están en esta zona y en esta época, eh, grabados en diversas lápidas, nombres de dioses y de personas. Recuerdo, ha dicho Julio César… Esas serán falsas, seguro. Seguro que sí. Bueno, eh, Julio César decía que se diferenciaba en el idioma. Igual hasta es el usquera y todo. Bueno, igual, ¿no? O no. <risa> pero bueno, yo creo que las pruebas son las que son y seguimos sí. en el tiempo, insisto hay un una línea argumental y en el siglo 3 después de Cristo ya eh, en una reorganización administrativa de Diocleciano eh, se crea una provincia que llaman Noven Populania porque son nueve pueblos eh, precisamente al sur del Garona y en una piedra o una lápida que también será inventada supongo, eh, en Asparren en Asparren en Lapurdi eh, se dice explícitamente que se creó para ser separados de los galos es decir Lo que ya tres siglos antes decía Julio XII, resulta que vuelve a salir aquí. ¿Mm? Curioso, ¿no? Nueve, has dicho, ¿no? Nueve pueblos, ¿no? Nueve que luego fueron 12 luego se amplió a doce. Pero bueno, el nombre noven popular no viene de, viene uh -huh. de ahí. Es decir, ahí parece que hay un hay algo, ¿no? Hay una realidad política ahí latente, Desaspira ¿no? Se que hemos pasado al nueve. Al 9 al doce lo que haga falta. Bueno, mientras sí sí, sí, sí, pues no. Vale, bueno, entonces, bueno, luego... Mmm, saltamos, bueno, la crisis del Emperio Romano, entran los pueblos germánicos primero como federados y luego ya se van haciendo dueños del territorio. En nuestro entorno, pues primero entran los, los los visigodos en el siglo V, el 418, y ponen su capital en lo que hoy es Toulouse y se extienden también a la península. ¿eh? Eh, luego vienen lo, los francos eh, en, al principio del siglo VI y expulsan, también ahí participa la, la caballería vascona, En la historia, por supuesto, los vascones no existen, están los francos y los visigodos. Ahí hay un estado en medio real que, como vamos a ver, actúa y existe, pero son, son los francos, no existen, no existimos, no, claro. los vascones no existimos. Entonces, bueno, en el ya en el siglo VI pues, se consolida digamos lo que ya más o menos nos puede sonar, los los, los francos se expulsan a, de, del norte de los Pirineos a los visigodos, pasa la capital a Toledo, Y queda por el sur eh, los bisegodes y por el norte los francos. ¿eh? Estamos hablando del siglo ya VI. ¿eh? Siglo 6 Entonces, bueno, hay ya a los vascones nos hacen un bocadillo. Hay un montón de conflictos, de luchas, que ahora tampoco no vamos a entrar, pero que están detalladas. ¿eh? Y ya eh, los francos van queriendo dominarnos. Y ya en el siglo VII constituyen un, un ducado que le llaman Ducado de Baskonia, ya tenemos el primer nombre propio. ¿eh? Y ponen a un, a un duque que le llaman Duque Genial, pero aún así, mira tú por donde siga habiendo leña. Y resulta que 60 años después, en el 660, ese ducado se declara independiente y eh, pone en su cabeza un vascón llamado Félix. No ¿Eh? sé si... Félix, ¿eh? que además amplía el territorio, es decir, ya se consolida un territorio independiente, vascón con nombres y apellidos, que se amplía además eh, hasta Loira, incluso se hace con Aquitania. Bueno, este Félix tiene un sucesor, que es Lupo I, y su nieto es ya Eudón, este que hemos hablado, ¿eh? que en el 710 es el que se hace con el con el ducado independiente de Basconia. ¿eh? 710, ¿eh? ya nos ponemos en lugar, nos sonará 711 lo de que entran los musulmanes y que el Rodrigo, el famoso Rodrigo, estaba en Pamplona. ¿Contra quién estaba luchando? contra Eudon, que acababa de subir al, al poder. digamos ¿Eh? Bueno, ya sabemos lo que pasa, los árabes se olimpian limpian eh, y, mientras tanto, por el norte, pues los francos también tienen sus peleas entre ellos y sale de ahí vencedor en el 718, ¿eh? Eh, Carlos Martel, que es el abuelo de Carlomagno, que es más conocido igualmente. ¿eh? Bueno, ya tenemos el bocadillo, ¿eh? Los árabes… De nuevo, eh, el bocadillo de nuevo, ¿no? Es... Siempre estamos ahí con el norte y el sur dándonos lo que Francia y España salvando las distancias, lógicamente. Pues entonces eran los visigodos, luego musulmanes y francos, ¿no? Eh, bueno, eh, los, curiosamente, ¿cómo entra Eudón en, en toda esta movida? Bueno, pues eh, 718 vence Carlos Martel. A los que había derrotado eh, Carlos Martel dentro de los francos le piden ayuda a Eudón, ¿eh? les ayuda, pues, en el 719 va incluso más allá de París, ¿eh? o sea, que el tío se movía, y, eh, bueno, vence Carlos Martel, pero bueno, Meudón parece que tampoco entra mucho, como que tampoco tenía mucho que perder, se vuelve, y lo único, Carlos Martel viene detrás suyo, ¿eh? o sea, como vais a ver, el tema, el tío no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Mientras tanto, volvemos al sur, resulta que los musulmanes por eh, la Cerdeña, por el norte de Girona y tal, que es un paso fácil del Pirineo, entran a sus territorios por el sur y se hacen en concreto con lo que hoy es Toulouse. ¿Eh? Eh, tiene suerte eh, Udón de que Carlos Martel, que le está haciendo la kuski, eh, tiene problemas en Alemania, en lo que es con los sajones, y bueno, firman una paz y eso le permite volver a, a, a Toulouse. Ese es un poco el momento cumbre de, de, del gobierno de, de Udón, el grande que le llaman, porque, bueno, eh, tiene la paz con Carlos Martel, la frontera norte-atlantina asegurada, y al sur consigue eh, derrotar con fuerza a los, eh, a los musulmanes que habían tomado Toulouse y les hace retroceder a la península. ¿eh? Eh, pero eso dura poco. ¿eh? Vuelven a atacarle, los musulmanes vuelven cuatro años después, se hacen con todo lo que es la, la Provenza, lo que es el, el, toda la costa hasta, hasta el Roda, ¿no? hasta Marsella casi, les para les para eh, Eudón pero bueno, tiene que hacer una serie de, de acuerdos con algunos árabes rebeldes de, de la zona de, la, de lo que hoy serían los Pirineos pero al final los los árabes le, les derrotan a estos aliados y eh, mientras tanto Carlos Martel que en el 720 había firmado esa paz con, con Eudón eh, en el 731, 10 años después ya, ya ha dominado lo que hoy es Alemania ya tiene el tema claro Y vuelve, y vuelve con fuerza además contra Baskonia. Y, y además al mismo tiempo, ya te digo, los árabes, esta vez sí que están pegando fuerte por por el sur. ¿eh? Eh, 731, Carlos Martel entra por arriba y por el sur, eh, Abderramán, Abderramán el gafiki bueno, un general islámico, eh, cruza el Ebro, toma Pamplona, pasa Roncesvalles y llega hasta Burdeos. En Burdeos le, le esperan, pero derrota al ejército de Udón, le hace retroceder, Y volvemos a lo del bocadillo, ¿eh? no tiene más remedio que pedir ayuda a Carlos Martel que le estaba esperando. ¿eh? Y Carlos Martel, muy fino a él, eh, lógicamente pues le dice, no como no, los gobiernos que han dinero a los bancos, ¿eh? que lo hacen gratis et amores, sino que Carlos Martel dijo, te ayudo, pero me tienes que rendir pliétese a majo. ¿eh? Uh -huh. Porque así funciona esto. Y no tiene más remedio que hacerlo. Es la famosa, la, esa sí que es conocía la batalla de Poitiers, 732, que es... Es el referente, digamos, del cuando más al norte van los los musulmanes en Europa. Pero claro, todo el mundo habla de los francos. Lo que no dice es que eran francos y vascoaquitanos. Bueno, eh, a partir de ahí, bueno, hay una pequeña leyenda. En el escudo del ron, de, de Roncal hay una cabeza de un moro. La leyenda dice que es uno de los moros que se retira de Poitiers al pasar por por el, al lado del Eire, por el Paseo de Olast. es Bueno, curiosidades. Carlos Martel, evidentemente, sí, vence a los musulmanes, pero no se quede ahí. ¿eh? Invade Aquitania y en el 735 da muerte a Eudón el Grande. Eudón ¿eh? el Grande sería enterrado eh, en una isla enfrente a la Rosell la isla de Rey, que se llama. ¿eh? Y ya vamos a terminar. ¿eh? ¿Qué pasa después? Bueno, eh, aunque entran a Aquitania, bueno, siguen los tiras y aflojas, no llega a hacerse con el control, eh, a... a A le, le suceden 22 un aldo primero y luego wifred que todavía son independientes eh, pero cada vez lo tiene más complicado bueno al final eh, en, en el 768 el hijo de Carlos martel que es pipino el breve conquista el territorio hasta el garona y luego en el 769 ya nos acercamos a un terreno uh -huh. más conocido le a Pipin el Bravo y Carlos Magno y Carlos Magno sigue su, el, la conquista. Entra ya en Vasconia al sur del Garona persiguiendo al, al que era el duque de Vasconia, Lupo II, y eh, 769, si seguís el hilo, no hace falta, y vamos a terminar porque evidentemente el himno es eso Reaga, esos nobles valles. Y a partir de allá surge lo que llamamos Reina de Pamplona, Reina de Navarra, pero que como vemos no surge de la nada, no surge por generación espontánea, ¿eh? surge porque el, ese sujeto político pleno y insisto que es la idea principal viene de mucho antes y tiene un hilo de continuidad vaconnia ¿eh? lo irán cambiando en gascuña etcétera etcétera pero bueno hay que de dónde venimos también. ¿no? Lo que tenemos, eh, os dejo un poco claro explicando esta esta historia, es que eh, tenemos ahí como dos vacíos en el espacio histórico, ¿no?, que, que eh, en la época de los visigodos en la que no existía el, rey, el ducado de Baskonia, sí, es. sí que es cierto que se reconoce la batalla de Orrea, se conoce la batalla de Arces Valles y, y no, eh, eso sí que se reconoce, se habla de Ñiguarista, eso sí que se habla, y luego pega otro brinco de estos apoteósicos en el aire cuando se va directamente al, al, a los reyes católicos, ¿no? Es decir, sí. que tenemos tenemos aquí dos espacios que vemos como los eh, colonizadores, como decimos nosotros, se han ocupado muy mucho de que nos aprenderíamos los reyes visigodos, sí, pero que no aprenderíamos claro. los los reyes sí, vascones. ¿no? Vamos un poco a la idea que tanto se habla ahora del relato, no es decir, eh, evidentemente España y Francia, al consolidarse como Estados-nación, eh, consolidan también un relato, y su relato es, eh, hay una predestinación eh, histórica a ocupar un espacio geográfico, España, eh, la península ibérica, por supuesto, el grado de esa de Portugal, ¿Mm? de que eso, eso es curioso también porque Portugal Ajá. según su concepto era tan españa entre comillas como cualquier otro sitio o sea que salvo durante un tiempo con Felipe II, esa presunta unidad de españa nunca se ha completado pero bueno eh, el concepto es ese no es el relato y francia lógicamente pues el hexágono eso históricamente era españa y francia de hecho cuando lo hablan pues hablan de no sé quién francés o español pues, no tiene sentido es un acronismo histórico pero claro es educado de vaconia tiene rompe ese, ese, ese dibujito ese, ese cuadro tan bonito si no no pega ¿qué es eso entonces pues la cuestión es muy sencilla pues no existe Sí, como no llevar existe. a la lógica que la, la división lógica de la frontera natural de España y Francia, pues tiene que ser los Pirineos, claro, eso, eso es Cuando se trata de los Pirineos en el siglo XVII no es así y para las gentes que vivimos allí durante, bueno, nuestros antepasados, antepasados que vivieron allí era al revés, era su sustento y era su la unión entre, y lo, y lo demuestra la dialectología, cómo salta de los dos lados, mil cosas, pero… Es el relato, ese que tanto se habla ahora. Los imperios tienen, por eso tienen tanta importancia el relato, porque basan su existencia en un relato muy artificial y que saben que es mentira, y es por eso es muy frágil. Y por eso es para ellos muy importante trabajar el relato, porque si no lo controlan, se les cae todo el espantajo. Bien, pues para, no eso, para eso estamos nosotros, para que se le callen. Y mira, has dicho el tema de Orreaga y tengo justo aquí la canción de, de Orreaga. debe de estar ...una de las únicas victorias grandiosas... ...bueno, muchas hemos tenido... ...pero esa es una de las más sonadas... ...y no parece extraño que... ...donde se ocurrió esa batalla... ...haya un monumento al perdedor... ...bueno, por las huestes navarras... ...vuelven otra vez a intentar recuperar... ...lo que se les arrebató... ...y tenemos aquí en nuestras manos... ...y vamos a dedicar unos minutos... ...el periódico que la, la plataforma farra visible 1512 2012 ha publicado titulado navarra 1512 sigue viva 2012 eh, nafarra Viziri ha repartido 300.000 ejemplares por todo por todo el país y bueno eh, esperemos que lo que tenga la suerte de tener en vuestras manos porque la verdad es que es que enseña mucho Nos aclara puntos que hasta ahora pues eran totalmente desconocidos se lo repartieron a los diputados del parlamento navarro y algunos ponían caras de póker pero siento que todas estas eh, digamos andanadas navarras que están ocurriendo este año 2012 por lo menos están parando las bocas y tapando las mentes bueno las mentes no otra vez las bocas ...de esa derecha española disfrazada de Navarra... ...que se ha quedado sin argumentos a la hora de defender la... ...la, con, la anexión voluntaria. En el periódico hay una, un artículo muy, muy interesante... ...titulado Siete cosas que no nos contaron en la escuela... ...la primera de la conquista de Navarra fue especialmente cruenta... ...la segunda Pamplona fue sometida con terribles amenazas... ...la tercera Navarra por supuesto que rechazó la conquista... ...y esa conquista tuvo dramáticas consecuencias para Navarra... ...el quinto concepto la nobleza Navarra... ...obligada a jurar fidelidad al rey católico en nombre de Navarra... ...Navarra fue incorporada por la fuerza a Castilla... Navarra fue víctima del imperialismo español y francés. A esta conmemoración del año 1512-2012 han acudido multitud de ayuntamientos de todo el país y bueno, tenemos en la en el periódico ...puedes encontrar una extensa lista el orrio ...yo es que no veo, ya lo siento... ...Hernani, Ondarribia, Boizueta, etcétera, etcétera... ...cientos de pueblos que apoyan esta iniciativa. Y una de las frases importantes es... ...Navarra, 500 años de colonización... ...y nosotros añadimos 800 años de colonización. Y Navarra, 500 y 800 años de dignidad nacional. sabías que los navarro y navarras pagamos 1.554 millones de euros anuales al estado español soy sí. eu buscar se me ha caído estudio publicado por el prestigioso Journal of Economic Growth en noviembre de 2011 concluyó que tanto Escocia como Navarra y obtendrían importantes beneficios en caso de ser independientes. Ambos son viejos estados europeos que se enfrentan al dilema de seguir subordinados a los antiguos imperios, el británico en caso de Escocia y el español en el de Navarra, o recuperar su independencia en un contexto de crisis económica internacional. to the little people Lautada y Aramayo 107.4 La Rioja Treviño 107.7 Ayara Miñakerratia 96.5 Sagana 90.6 Alavedirratian <tose> <tose> Maríasho Bueno y vamos a entrar eh, con noticias importantes que este 2512 están trayendo innumerables noticias, noticias... ...y este fin de semana tenemos eh, una cosa importante aquí muy cerquita, en Agurain. Y bueno, Iñigo nos va a informar, Iñigo, ¿qué tenemos en Agurain? Parece que los mercados navarros, Navarerri... Pues sí, una interesante iniciativa, un poco en el... yo creo que en el contexto... De este tema de, de mercados medievales que en los últimos años pues han extendido como champiñones, digamos pero dándole nuestro toque local bueno pues a ver cómo cómo lo hacen pero como idea, desde luego, parece ciertamente interesante, ¿no? Hacer nuestro relato Sí, bueno, y decirle También a todos, a toda bien. la gente que eh, se pues está, este tipo de, de, de mercado, está recorriendo todo el país y si algún ayuntamiento de algún pueblo quiere tener acceso a este mercado pues se puede poner en contacto con nosotros, con Navarra Teta Aldea y les facilitaremos los contactos para que Esto pueda ser posible. Y animamos porque creo que es una iniciativa bien interesante. Bueno, eh, como hemos dicho, el próximo fin de semana tendrá su sede, en, en, se celebrará en Agurain. El centro neurálgico de todo va a ser en la Plaza de San Juan. Eh, se montará allí una jaima, una carpa grande que va a ser un poco el centro de operaciones. Y, eh, bueno, la, un poco el programa de actividades eh, empieza el viernes a la, a la tarde. A las 5 de la tarde se abre con el inicio de la, la Feria de los Pueblos, de las Culturas, eh, con representación de Andalucía, Asturias, Galicia, de los países catalanes y de Nafarroa. Eh, media hora después, a las 5 y media, se, se abre, se inaugura la exposición permanente, Euskal eh, es referencia a que está conquistando. Eh, media hora más tarde a las 6 de la tarde eh, una charla musicalizada de eh, el cantante andoni tolosa morau en la que nos deleitará con su música y de dos horas después eh, para terminar a las 8 de la tarde eh, un, eh, un concierto con música de eh, instrumentos eh, populares eh, dirigida por el por juan Mari y beltrán eh, eh, ...yo creo que más que interesante... ...con sus estudios sobre la Chalaparta... ...etcétera, etcétera... ...entonces eso sería el programa del viernes... Eh, ...luego ya el, empieza el día fuerte el sábado... ...a las 11 de la mañana... ...bueno, se abre el, esta... La, que es ...la feria de, de los pueblos que hemos hablado... ...el mercado de, de las culturas... Y, ...lógicamente con música, etcétera, etcétera... en ...la ambientación habitual en estos casos... Eh, ...primer punto fuerte... ...a mediodía a las 12 eh charla de nuestro compañero Fernando, Fernando Sánchez Arana de las de Navarra de, la, de, de Aldea, sobre la historia no no, no recuerdo si será el título definitivo exactamente, pero bueno, la historia de Álava en Navarra eh, recomendable. Eh, una hora después a continuidad, eh, a continuación eh Pirionetako eh, kantu tradizionalak, cantos desde Zuberoa. Eh, con de la mano de Jean Bordasar, Jean-Noel Pinquet, Jean-Pierre Lugo y Gobert Larram Daburu. Eh, así llegaríamos a la hora de, de comer. Eh, y a la tarde, eh, digamos que empieza más que nada enfocado lógicamente a los más chiquis, a las 5 de la tarde, Teatro Infantil, Arrainer Riaren Memoria Galdúa, eh, de la mano de Isabel aguirre -Sarove. Eh, dos horas de más tarde, a las 7 de la tarde, eh, más música eh, de la mano de Laor Folk Taldea desde Iruña. Y para terminar, eh, a las 8, eh, proyección del vídeo Gipúzcuar en Hatorria, eh, por parte presentado por Jesús Agresarobe. Con esto terminaríamos el, el sábado. Y ya por último, el, el domingo... Eh, igual que el, que el sábado a las 11 empieza todo todo el tinglado digamos con la con el mercado de, de las culturas eh, plato fuerte luego a las 12 igual que el sábado eh, charla en este caso a cargo de Ángel recalde de, de navarralde milla bosteoneta mavi Nafarro ha conquista Eh, igual que el sábado a la una, eh, a continuación más música mm, vamos, yo creo que vale más que la pena eh, Ramón Martí Corena el pastor de Baigorri uno de los grandes de la música tradicional vasca, estará en Agurain y luego a la tarde eh, ya para terminar el, la feria eh, Bertzolaritza eh, coordinado de la mano de Ibai e Eosa e Uy, Ibai Esuain Eh, terminará ya la, la feria eh, a las 6 y media de la tarde el domingo eh, con concierto de Joseba iraski desde desde verá todo bajo el título navarra y Rí. más que nada para que la gente también le vaya sonando si esperamos pues se va difundiendo en otros pueblos no puede acudir a rain pero bueno que le suene y esperemos pues que cada vez más pues sueneen los pueblos de, de navarra eh Navarra eri, euskal kultura eta nafar identitatea. Bueno, pues evidentemente desde aquí animamos a todos los oyentes y bueno, para que para que se acerquen a Ureña, aparte, bueno, todos sabemos que es un pueblo que para echar unos vermús a mediodía es estupendo y a la tarde, pero bueno, tiene este esta actividad importante que es este Navarra eri, eh, Euskal Herri, nosotros mm. eh, insistimos en este concepto. Y nada, pues eso, invitaros y nada, es otra actividad también. Organiza Navarrate, ¿no? Está detrás de todo esto Navarrate, ¿no? También la asociación. Sí, sí, sí. Navarrate. Vale, pues. pues que esto un poco es el prolegómeno de lo que vendrá pronto, que como sabemos ya la semana que viene estarán con nosotros, uh -huh. anunciando todos los actos eh, del homenaje a la sede de 2012. Que, bueno, pues ya en internet han debido colgar ya cosas eh, sí, un poco sí. anunciando y bueno pero vamos a no vamos a adelantar y lo dejamos para la semana que viene sí. que estarán ellos aquí con nosotros bueno pues continuamos sí, sí. estás escuchando Ordago navarra en alavedi y ratira Bueno, y, y como hemos dicho, después de esto Navarri, todavía las actividades eh, a favor del Estado de Navarra y en conmemoración de este 500 aniversario se van multiplicando. Este 18 de mayo viernes hay una conferencia en la Casa de Cultura Lortilla de Alshasu. El tema del es 1512 estará en Ahoid, que será en la Casa de Cultura a las 7 de la tarde y organizan a Farroa Bixiric de Alshashua. También el 18 de mayo hay una conferencia en el ayuntamiento de Maestu, eh, aquí en Álava También con el tema de conquistak, bosteun urte, de us esini sanduten oro y mená El conferenciante será Sergio Ibarren, miembro de la plataforma En la Casa de Cultura Lortia de Alchaz, eh, no, de Maestu Y organiza Amestu el Carteá Bueno queridas amigas y amigos, pues como siempre el final de Hordago Navarra ha llegado inapelablemente. Esperemos que como primer objetivo se te haya pasado el tiempo tan rápidamente como a nosotros y como segunda intención que nuestros mensajes hayan aportado respuestas a la pregunta del por qué existe en este pueblo el imborrable deseo de recuperar la libertad. Nosotros creemos que este objetivo es posible y por ello nos estamos armando ideológicamente para poder desarrollar y demostrar estas ideas tan aparentemente novedosas que se esconden tras la idea de recuperar Navarra. ¿Sí? Tuvimos una sociedad diferente y libre políticamente que siempre se diferenció de los pueblos fronterizos que nos ansiaban. ...han pasado los siglos y pese a estar conquistados... ...seguimos marcando diferencias... ...y en este caso son estadísticas... ...las que demuestran que aquí tenemos otra manera diferente... ...de entender la vida y las relaciones sociales y económicas. Como Navarro renegamos de las instituciones impuestas por el ocupante... ...pero también renegamos de su sistema económico capitalista... ...diseñado para garantizar la supervivencia del imperio... ...y de sus castas protectoras españolas, vascas o navarras... ...renegamos de las condiciones inhumanas de este sistema económico... ...que choca frontalmente con nuestro derecho jurídico pirenaico... ...que promulga el igualitarismo y el humanismo como piedras angulares... ...por lo tanto rechazamos todas las políticas económicas... ...que aprovechan nuestro trabajo y nuestro sudor... ...para perpetuar la ocupación de nuestros territorios... ...y nuestra vida diaria. La colonización de Navarra como expresión de represión económica... ...e institucional está diseñada con un solo objetivo... ...mantener y diluir en el tiempo las soluciones... ...para mientras tanto seguir afiantándose en nuestras vidas... ...y condicionando todo lo que representa... ...la vida política de nuestro ocupado país. Para ello y lo repetiremos hasta aburrir... ...siempre será necesaria la colaboración... ...de gente de nuestro pueblo... ...para que el colonizador pueda conseguir sus objetivos... ...sin esta colaboración que afecta a las clases empresariales... ...medios de comunicación, asociaciones políticas y sindicales... ...fuerzas policiales, etcétera... ...sería imposible mantener a un pueblo subyugado. Hay que crear nuevos resortes sociales... ...y un nuevo tejido político, educativo y económico... ...al margen de lo establecido... Hay que pensar en ser un Estado si pretendemos conseguirlo y hay que empezar a quitarnos la influencia española y cambiarla por la nuestra propia, la manera de ser Navarra. Este pequeño programa ansía un gran objetivo, donde la utopía puede dar paso a la realidad. Esto ha sido Ordago Navarra. Agur.